...y vagando canción que abre lo que es el primer trabajo discográfico... ...de la formación de Iruña Entre Rejas. Me miras ya no me Disco autoproducido y bajo el título de ¿Y por qué? Me miras ya no me Para hablar de este primer trabajo discográfico... ...de los inicios de los conciertos que van a comenzar a realizar... ...veremos en los estudios de Berriozar y Ratia... ...en el programa de Euskal Música... ...tres de los componentes de la banda... ...a Alex, Blas y Miquel, buenas tardes... ...a Rachaldino, a los tres... Buenas tardes, buenas. Eh, para comenzar vamos a hablar un poquito de este primer trabajo discográfico Pero antes de llegar hasta aquí vamos a comenzar hablando un poquito de los inicios de Entre Rejas ¿Cuándo se forma? ¿Cómo se forma la banda? Bueno, pues entrerejas se forma en el 2010 eh, Es Abel y Blas los que empiezan con la formación y empiezan a reclutar a gente Y acabo llegando yo por medio de internet Y luego acaba llegando Rubén que se pone... Al bajo. Y una vez ya cerrada la banda, nos metemos en el local a hacer nuestros propios temas. Siempre queriendo no hacer versiones y hacer temas propios. El hombre de Entre Rejas. ¿Cómo surge para dar a conocer la formación? ¿Os costó tiempo poner el nombre? Sí, mucho. Eh... Sí, la verdad que sí. sí. <risa> al principio había otro, pero bueno, al bajista no le gustaba y tuvimos que volver a, a encontrar algo <risa> idóneo... Y pues visto las circunstancias que teníamos nosotros, pues laborales y económicas, pues decidimos poner el nombre de Entre Rejas haciendo una metáfora un poco pues de del estado que teníamos, de, de que nos sentimos Entre Rejas aunque vivamos en la, en la calle. Eh, la formación ha tenido pues desde los inicios un cambio importante la banda. Eh. Contarnos un poquito ese cambio porque fue de la manera que menos creamos ¿Quiere que se haga ese cambio, no? Digámoslo así. Bueno, el cambio tampoco ha sido para tanto, ¿no? Han sido las circunstancias, pero la banda va evolucionando poco a poco también. Lo que ha hecho mucho a la banda ha sido que hemos trabajado muchísimo, ¿no? Hemos trabajado todos... Hemos metido demasiadas, muchísimas horas y los cambios vienen, pues como vienen las cosas en la vida, ¿no? También pues hay que ir adaptándose a todo lo que va pasando y, y no creo que tampoco haya sido... Hombre, podía haber sido un final, pero, sí, de de pero bueno. decidimos seguir eh, y, sí. y bueno, seguimos tocando los mismos temas y ahora ya estamos haciendo temas nuevos y todo, aunque estemos presentando el primer disco, pero con la inquietud de hacer cosas nuevas y de, y de siempre de mejorar mejorar sobre todo En cuanto a influencias musicales A la hora de sacar adelante la formación en 2010 ¿Algún grupo os influyó a hacer este estilo de música? ¿Algún grupo de referencia tenéis? Bueno, cada uno tenemos nuestras propias referencias, ¿no? Aquí hay un poco de todo Es como la olla de la bruja, ¿no? Aquí se ha metido de todo Y va saliendo las cosas Yo por mi parte Yo soy un clásico, ¿no? De la música En los 70, ¿no? del rock español, de, de los parples, de, de, de lo que he mamado, ¿no? Alex viene con sus influencias también. Sí, yo soy más, más pues, de aquí. Yo más soy más del drogas, más... Vas de calle y luego pues Mikkel También ha aportado lo suyo eh, el... Igual que alex yo siempre escucho a los grupos de aquí uh -huh. Y mi influencia siempre Ha sido los grupos de aquí eh, ¿Los componentes eh, tocabais anteriormente En otros grupos o es con entrerejas Donde habéis comenzado en esto de la música? No, bueno, yo he tocado un, Con un montón de Peña Con una banda de reggae Con un grupo de rock progresivo Que hacemos unos temas de 7-8 minutos Que aburrían a las vacas Y bueno, con mucha gente, con mucha gente, sí. Pero bueno, lo con más así en serio, digamos, en mi caso, eh, la banda de reggae, que fueron dos años y ahora en Rejas. En septiembre del 2011 comenzáis a dar los primeros conciertos, eh, con digamos una gira por el norte de la península. Eh, contarnos un poquito esa gira y cómo fue, cómo recordáis ese primer concierto que disteis. Bueno, pues el primer concierto lo dimos en fiestas de Astrain. Sí, sí gracias a que Rubén es, es pueblo, de allá, es <ríe> y nos contrataron y todo, sí. y no, estuvo bien, y luego el segundo hicimos el Zocoa, y la verdad es que, que había bastante más gente de la que nos esperábamos, y la respuesta fue muy buena. Luego queríamos salir por ahí, pero el Handicap es que si no tienes un disco o algo que enseñar, no, no, puedes, no te cogen en ningún lado. Tuvimos la suerte de hacer por medio del Facebook amistad con un grupo de Burgos, con Cronómetro Vudú, que que con ellos, que llevan muchos años, no sé si es el quinto disco que han sacado ahora, y, y tuvimos la oportunidad de salir a, a, a, pues a Donosti, a, a Victoria, a, sí. a, a varios sitios, y ya el total ya fue tocar en el hangar de Burgos Pues con bastante gente y buenos medios <ríe> y buenos medios y un escenario grande y todo y, y la experiencia fue buena y ahora estamos intentando salir también por ahí pero el tema está está complicado nos importa el dinero nos importa poco preferimos que nos escuche mucha gente a ganar dinero. Eh, ¿Qué diferencias encontráis entre la banda de los inicios... ...de esos conciertos hasta la salida de este disco? Un poquito la evolución de la banda... ...que ha dado durante estos años. Pues que ha madurado todo, ¿no? A lo primero... ...aparte del trabajo que metíamos... ...los conciertos, las horas de ensayo... ...todo ha ido que, que todo vaya cuajando mucho más... Eh, ...los directos suenan mucho más compactos... ...suenan con mucha más fuerza... ...la confianza, ¿no? Al fin y al cabo es lo que te hace que, que seguir que tocar... Te, te, te vaya dando más seguridad y cada vez salgas mejor a, a un escenario, ¿no? Es igual que toques para uno, que para dos, que para tres, que 100 es Al fin y al cabo yo creo que es la confianza, ¿no? El, el trabajo y el saber llevar, el ir llevando las cosas bien. Eh, hablando ya de este primer trabajo discográfico y por qué, eh, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación del disco cuánto tiempo estuvisteis en el estudio alguna anécdota que contar a la hora de grabarlo <risa> Bueno, anécdotas ¿eh? El YouTube. tiempo, vamos el tiempo fue fue muy grande porque intentamos grabar en el local con una persona que decía que nos grababa pero bueno, al final fue como pegar los cabezazos contra la pared metimos mil horas la cosa nos sonaba y decidimos pagar, como todo en nuestra vida decidimos pagar y nos habían hablado, vimos que el Brigid empezó a grabar y contactamos con él y, y la verdad que, que ha sido nos ha ayudado mucho, nos ha llevado por buen camino y estamos bastante satisfechos con el resultado calidad precio muy bueno. O sea, que ya sabéis grupitos. Eh, veo que habéis tenido alguna colaboración en este primer trabajo ya. Sí, en este en este primer trabajo hemos contado con Richel en batalla. Sí, en ese tema queríamos meter pues el estribillo es Hazme el amor, ¿no? Queríamos meter una voz femenina dulce, pues eso. ...para que se metiera un poco la canción... ...no la conocíamos personalmente... ...pero la habíamos escuchado cantar... ...y contactamos con ella... ...ella estuvo encantada... ...vino a la presentación del directo... ...así como el, la colaboración de Oscar al violín... ...y la verdad que quedamos muy contentos con el tema... ...y luego la otra... ...la de Oscar... Pues, ...que es un virtuoso de la música... ...y aparte de que había... ...que ese tema está dedicado a Abel, él había compartido varias veces ese escenario con Abel y en ningún momento puso ninguna pega a... y lo hicimos por, por teléfono, vamos, él no vino aquí él lo grabó en su casa, nos lo mandó y se lo dimos a brigi haz lo que puedas <risa> sí, salió, salió bien sí. eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones ¿Qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? ¿De que van un poquito de las letras? ¿De que habláis en ellas? Bueno, las letras hablan... Hablan, yo creo que cualquiera que las escuche se va a identificar enseguida con ellas, ¿no? No hablamos de de monstruos voladores ni de llamas que te parten el corazón, hablamos de la vida misma, ¿no? Hablamos del amor, hablamos de, de la sociedad, hablamos de cómo está este... de lo que vivimos, ¿no? Tampoco es que hagamos algo tan especial como... Son letras sencillas, directas y el que no las entienda pues tendrá que ir otra vez a la EGB un ratito. <risa> porque son demasiado Personas, claras, ¿no? Letras urbanas y de la sí. calle uh -huh. y de las vivencias de, de cualquier persona normal, vaya. Eh, ya que estamos hablando de las letras, de las canciones, hay un tema siempre amigo que va dedicado, evidentemente, a la batería de la banda que os dejó. Eh, un tema que en los directos, ¿cómo lo presentáis? ¿Lo presentáis de alguna forma especial? Bueno, yo suelo presentar... <coughs> eh... Me pongo hasta triste, que no me gusta, pero lo suelo presentar como que es una experiencia que seguramente todos los que nos estén viendo la han pasado una vez en la vida, ¿no? Perder un amigo, o dos, o tres, o siete, muchos, ¿no? Y es algo duro y, y para nosotros Abel era primero un amigo y luego era el batería de, de, de, la de la banda. Y bueno, las circunstancias no fueron muy gratas para nosotros, pasaron cosas, pero bueno, nos las quedamos para nosotros y... Y eso tampoco esta, esta canción se presenta con el corazón y se toca con el alma no a nosotros es... nos gustaría que todos los días podríamos en todos los conciertos podríamos disponer de Oscarcar al violín porque la tocó en el black y la verdad que la gente quedó muy muy sorprendida no pero bueno eso va a ser imposible, pero nosotros la defendemos a muerte de la misma manera que defendemos todos los temas. ...a muerte y, y a pasárnoslo bien nosotros... ...intentarlo, ejecutarlo lo mejor que podemos... ...y si a la gente le gusta, pues bien... ...pero si nosotros salimos satisfechos... ...a nosotros nos vale. ¿Eh? ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo tratáis los temas para plasmarlos, digámoslo así, en la música? Bueno, generalmente las letras las hago yo... ...hay alguna que he hecho con el Blas... ...un poco a medias... ...pero generalmente la letra la llevo yo al local con una iniciativa de melodía y de ahí ya le dan la vuelta a estos a totalmente a la tortilla y sale lo que sale. Sí, procuramos que no se nos queme la tortilla por algún lado. Es... Pero eso, va una base de letra y, y, y de ahí ya nace la música. Otras veces viene Blas y trae un riff de guitarra y de ahí nace la canción. Y pues eso, un poco... Como podemos, tampoco Sí, tampoco tenemos ninguna norma ni ningún esquema para trabajar. Hmm. El título del disco y por qué cómo surge, lo tuvisteis que dar muchas vueltas eh, para encontrar un título al disco, es lo que menos os preocupa. Hombre, preocuparnos tampoco nos preocupa, menos preocupa más el contenido, ¿no? Pero sí que hubo hasta otra carátula, otro <risa> otro título, otros títulos, otras sí. carátulas y al final en una comida pues... sí, de, de un tatuaje de sí, un tatuaje de... prácticamente nace el tatuaje de la chavala de Bras que tiene un interrogante en el dedo y, y eso pues, y por qué y por qué pues todo tiene un porqué en esta vida, ¿no? Y cada uno le busca el que que le quiera buscar, es un título ambiguo que cada uno puede relacionarlo con lo que quiera uh -huh. eh, Si os parece, antes de hablar de los directos vamos a escuchar un tema del disco ¿Cuál os gustaría eh, pues que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos, el tema referente de la banda? Para mí, bueno y creo que hablo por todos el 4 Miradas de Papel And I de papel, uno de los temas incluidos dentro de lo que es el primer trabajo diseñado para aquí Seguimos con la entrevista que estamos manteniendo con Alex, Blacks y Miquel de la formación Entre Rejas en el programa Euskal Música. Eh, vamos a meternos a hablar, si os parece, de los directos eh, qué repertorio tenéis para presentarlo vais a meter eh, algún tema ya que habéis eh, hecho nuevo que habéis compuesto nuevo. Sí, tocamos dos temas que hemos hecho nuevos que la presentación de un disco yo creo que no lo hará casi nadie o, o muy poca gente, pues para darle a la, a la gente que ya lleva oyendo la banda un tiempo, pues es para darle algo nuevo, es para darle un aliciente para que vaya al bolo con otra cara, otra, otra ilusión. Y aparte nosotros pues ya casi que nos entretenemos un poco más claro. también, de, de paso, ¿no? Sí, además en esos temas se va a ver un poco lo que va a ser un poco la nueva trayectoria el, el rock and roll, ¿no? Que vamos a parir o este viaje, ¿no? Con estas canciones, porque pensamos parirlo y manchar a todo el mundo que podamos, ¿no? Con él. Y un poco unas canciones con un tinte un poco más alegre, un poco más ligero un poco un toque nuevo. Hombre, ahora que tienes el disco ya ya la gente puede opinar y ya escuchas opiniones, ¿no? Llevas tres años dando conciertos, pero te pueden decir va, está bien, está... Pero la gente se pone el disco, lo escucha y te puede decir, pues esto me gusta, esto no me gusta, que nosotros siempre decimos que vamos a hacer lo que nos guste a nosotros, o sea, pero bueno, puedes saber un poco más por dónde ir también. Mm -hmm. El sábado pasado ibais a comenzar los conciertos en la primera fiesta de este programa de Euskal Música que por problemas ajenos a Euskal Música y por supuesto a los grupos eh, participantes no se ha podido realizar comenzáis este sábado 17 en el Zocoa de la Rocha Mira, Coincidencias de la Vida, el segundo concierto del 2011 y a otra vez en el mismo lugar eh, que nos vamos a poder encontrar? Un poquito el horario del concierto Pues eh, creo que son cimedia, porque todavía no tenemos hecho el cartel, pero sí, creo que son cimedia y pues bueno, nosotros tocamos alrededor de hora y hora y cuarto y, y eso, va a ser el repertorio un poco del disco y con un par de temas nuevos que los ha escuchado muy poca gente y pues eso, ¿no? Rock and roll. Sí, y sí, cerveza rock and roll esperemos no romper muchas cuerdas que no tenemos dos guitarras que no tenemos una guitarra cada uno y si se rompe una cuerda es un fastidio sí, que estamos un poco endebles en ese tema <risa> nos falta un poco de backline y un sponsor de cuerdas ahí, que hay, alguien, un si nos oye bueno. por ahí que nos eche un cablecito <risa> Eh, aparte del concierto de Zocoa ¿Tenéis más fechas de conciertos para presentar el disco? Sí, tenemos el 31 Hemos conseguido una fecha en Zaragoza En la sala en El Paf e con en Embarrena Que es un grupo que hemos hecho amistad Por medio del Facebook también Y, y, Perro, Lobo. y Perro Lobo Y el 7 de, de febrero En el Garashi también eh, con, Ellos vienen a tocar aquí Con nosotros Luego andamos... Cerrando por Ourense también, estamos mirando en Burgos y bueno, donde podamos ir vamos a ir, con tal de que perdamos poco, nos sale bien la, mm. la cuenta. Sí, y perdamos, no perdamos las guitarras por lo menos. Sí. <risa> El disco ha sido autoproducido, no lo habéis llevado a ninguna casa discográfica, queréis llevarlo todos vosotros, estáis más a gusto así, pasáis de esas historias. De siempre hemos pasado. Sí, Hemos, hemos mirado, nos hemos informado y, y la verdad que lo mejor que hemos podido hacer es haberlo sacado por nuestra cuenta, visto lo que nos cuenta la gente. Sí, porque pensamos que para la repercusión que iba a tener, eh, tener un sello en, el, en la carátula del disco y el precio que es, no merece la pena. Eh, de los nueve temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el local o en el estudio de grabación? Y el tema que no me hubiera gustado componer, pero para mí el mejor del disco, es Siempre Amigo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Que ojalá no lo tendríamos que haber compuesto nunca, ni haberlo tocado nunca, y pero bueno. Y también pues marca mucho Divagando, que es la primera canción que hicimos entre... Cuando entró rubén el bajista en su día alguna había algún boceto por ahí pero esa fue la que verdaderamente la primera canción que compuso en terrerejas de qué forma se puede conseguir el disco y ahora qué? bueno está en varios bares no sé si se puede hacer publicidad sí, de los bares lo puesto, <ríe> no, pues ahora mismo estaría en el garasi en el bodega riojanas en, ¿En el kayak, ¿No? en el kayak Sí, los que vivan por Iruzún pueden pasarse por Senosiaen, pues que y, estará y, allí a les encantado. En la posada de sí. Unzurún también. Es. Y... Por el Valle de Ollos se puede pasar la gente que iba por allí. Ajá. Pero yo creo que lo mejor es que vayan a un concierto, vean el espectáculo, compren sí. el disco y ya Una... juzguen los dos pájaros de un tiro. Y, ¿no? y próximamente la página web, que está en construcción, pero está ya parece ser con los últimos retoques. Sí, están ahí los ñapas todavía con los cascos dando vueltitas para arriba para abajo. Pero bueno, próximamente <ríe> en la página. Y el, la última persona que nos queda por venir es Rubén Herrera, Bajo y Coros, que eh, se ha quedado ahí. Sí, el trabajo el es trabajo, lo que es. hay. Y para terminar, pues algo que me haya dejado que queráis eh, decir. Eh, no sé, pues nosotros lo que queremos es lo que vemos es que nos conoce poca gente. Pero lo, el resultado cuando tocamos es bueno. O sea, un porcentaje alto de los que sí. nos ven o son muy hipócritas y muy falsos o de verdad les gusta. Entonces nos gustaría llegar a más gente. ¿Cómo lo intentamos hacer? Pues por medio de las redes sociales, por medio de tocar fuera. Y eso es lo que queremos. Nosotros que nos escuchen y, y que nos juzguen. Eso es lo que queremos. Lo que verdaderamente funciona en este mundillo es tener padrinos. Pero como por, de momento Entre Rejas no tiene padrinos Pues bueno, hacemos lo que podemos Pues si os parece, un teléfono de contacto Facebook para que la gente <ríe> os llame Para contrataros, para cualquier cosa Sí, en el Facebook están los teléfonos de contacto En la página web que está al caer En 15 días, una semana yo creo que estará ya Ahí ya habrá un email, un teléfono de contratación La, la dirección de la página sería Entre Rejas ROG Pero entre rejas junto y con una R, entre rejas rock.com. Y para el YouTube, por ejemplo, para entrar en el canal de YouTube es lo mismo. Entre rejas todo junto con una R, espacio rock. Muy bien. Sí, que quería decir eso, que nos ha costado años que nos pondrían el nombre bien, tanto en la prensa como en los... O era entre rejas separado, era entre rejas con dos R's, o... En, es entre rejas con una R y todo junto Pues este sábado 17 de enero habréis fuego en el socoa Estarán entre rejas presentando el disco Y por qué eh, Alex, Blas, mikel gracias por haberme ido Gracias a ti, a ti. Eh, Suerte y que todo salga bien Y lo primero, mil disculpas Por la primera fiesta de Euskal Música Que al final por causas ajenas no ha podido celebrarse Ya la haremos, no haremos Eso, buscamos fecha ya a si en junio Os, os animáis y por, por supuesto Pues lo dicho, Alex, Blas, Miquel, gracias, mucha suerte con el disco, que todo salga bien ¿Y con cuál os gustaría que nos despidamos? ¿Con cuál tema? Pues ya que hemos hablado de siempre amigo, pues podías cerrar con ese tema Pero A mí me gustaría decir una cosa antes, porque ha habido gente que nos ha estado apoyando desde desde el principio Nuestras mozas, amigos nuestros, y desde aquí darles un abrazo, mil gracias y... Y que, y que nos sigan aguantando, eso es eso, Y si pueden ser muchos años más mejor no Eso es, eso es. Pues lo he dicho, muchas gracias y mucha suerte Vale, a ti Alguien al el que quería Y siempre tendrá un lugar Nos dio grandes momentos Nos invitó a navegar Sembró huellas y tragedias Quim vale sonará Desnudos y asperezas Quemados con alcohol Arde estatua de sangre helada lo que aguanta la desolación limpia y humilde tu mirada Por favor toca nos otra canción Otra can Que me das cuando tu voz viene conmigo Nunca perderás amigo La rueda del cruel destino Nunca olvidaré el abrigo Que me das cuando tu voz viene conmigo